Melissa, por favor gracias estamos vista. en un momento muy serio de esta radio <risa> Santo <risa> Tomás siempre es lo después mismo. de mucho tiempo hemos vuelto aquí en terreno con un programa ¿Que se le podría llamar, como diría Camilo, el hermano feo de Tolerancia Cero? Claro, el hermano tonto. El hermano tonto de Tolerancia Cero. No, pero sí, dale. Esto es, señoras y señores, ah. Grupito de miércoles. Estamos de vuelta acá con la segunda temporada del programa y debería cambiar la música, le, ¿no? le, le, los titulares, hombre. Sí, ah, pero los titulares, que, pues, amigo. Es que tenía que presentar el programa porque es la vuelta a la le, temporada. Titular, Haga caso al orden, amigo. Ya, vamos a partir con ese orden bastante más retrógrado. la Larraín debutará como numeróloga en televisión. Oh. La selfie más torpe de la historia terminó con una valiosa escultura rota. Pikachu será la mascota de Japón para el Mundial de Brasil 2014. ¿En serio? Ah. En medio de un robo le hace el amor a un maniquí. Amenazan de muerte estudiante de derecho que paga la universidad haciendo porno. La hizo Violita y vivió un año escondido en un closet. Además, un review de la película donde Luis Dimas es raptado por los marcianos Taki De culto. De culto. De culto y caballeros. Esto es Grupito de Miércoles, estamos de vuelta aquí en la segunda temporada. Sigue con la formalidad. Y ahora nos tiran la presentación, ¿cierto? ¿sí? <risas> Porque estamos en un país donde el registro civil no tiene colas. Donde no nos asustamos con los terremotos, los tomamos. Y donde el padrón electoral tiene solo a votantes vivos. Era necesario tener un programa radial de periodismo serio. Pero no salió, po. Grupito de miércoles, un mal necesario por Radio Santo Tomás. Si quieren ¿no? Señoras, señores, damas, obreros reptilienos, mascotas y demás. Esto es el retorno del grupito de miércoles a Radio Santo Tomás. ¡Ey! Hace mucho tiempo que ya no hacíamos este programa. Estábamos muy ganosos hacer ah, el programa. Ya si tú sabes, ya tú sabes. Eh, de hecho me pillaron jugando Mortal Kombat, pero lo dejé de lado y eso es mucho decir. Eh, para volver a este programa. Así que quiero ver la presentación a quienes componen este panel. Que lo venía componiendo desde el año pasado. Eh, buenas tardes, Manuel Silva, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Todos vamos súper bien. Oye, nos llega en grupito de Mier en Twitter eh, y grupito de Miercones.tambler.com, donde están todos los programas también. Para anteriores. que por una vez por todas pasemos los 40 seguidores. Exactamente, tenemos 39 seguidores. Sí. O sea, hace un año. Mi canción. Hace, hace, un año. hace un año. Hace un año tenemos 39. <risa> <risa> <risa> también quiero darle bienvenida al crack de Maipú, Camilo Arevalo, ¿qué tal? <risa> El crack de Maipú, hola. ¿El terror de la terraza de la Universidad ya, de Santo No, Tomás. no le tanto. El terror de Costanera Centro. No le tanto. El terror de las marracas. <risa> no le tanto tampoco. <risa> <risa> también quiero darle una bienvenida calurosa, bienvenida a melissa Pérez Oli, No, no, no, no Es que Oli, Oli, Oli, otra cosa ¿no? ¿Cómo lo pasaron en las vacaciones? Cara? No Oli, no nada Yo tampoco Trabajamos Trabajamos Pero Tuve <risa> una <clavos>. elongación testicular <risa> a la, Ya, a la... Manuel, Manuel la Bueno, también queremos, <risa> queremos destacar que eh, es probable que desde la próxima edición Contemos con uno o dos personas más en el panel Que son estudiantes de psicología que están interesados en el programa. No sabemos cómo les interesó este programa. Eso no es sabemos. lo más. Hola. curioso cómo ¿Cómo se llaman? Si ¿sí no se, ¿Se presentan? Vengan para acá, ¿Vengan ¿Vengan acá? amigos. Vengan, bienvenidos. Dejad que los psicólogos vengan a mí. Se vienen los psicoanálisis. Ah, psicoanálisis, compadre. Déjale. Preséntese chico Ya, yo soy Sebastián Gamboa. estudié psicología, primer año. Voy a acercar el micrófono. No sé por qué llegué aquí. Muy bien. en realidad nos interesó, queríamos algo en Facebook y teníamos como la vacación porque él estaba en la radio de su colegio y no queríamos cortar la tradición, entonces llegamos y nos interesó esta cosa y madre, bueno, entonces... Lecio, bueno. <risa> lecio le lecio ah, le le le le Entonces, nos gusta esto eh, es como nuestro ambiente y nos saca sí. Cosas, cosas, cosas, cosas, <risa> cosas. De, de, de todas esas cosas De todas esas cosas que... Que todo se va a estar censurado ya. Que muy censurado. Censurado ¿Sí? ya. Censurame nomás, censurame. Y aquí a mi compañero ya. que tengo al lado. Ya. Mira. mira, mi nombre es Nasri, nada más. en el primer año de psicología. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Y vengo en este programa siguiendo al Sebastián. esa No importa ah. si fue la la primera vez. Pero que sí. vamos. Desde de la entrevista, que no. Sí, Pero queríamos ahí en, en la introducción sí, sí, Es buena idea. Pues sí, fue eso. Sí. ¿Pero qué pasó? Qué sí, que es la mora. Oye, me sí. cayeron bien. No. Si sí, no, no. cachamos. cachamos, Meli. Tranquila, Meli, <risa> tranquila. Bueno, <risa> primero Meli. Para que Melissa los conozca más. Para que Melissa los conozca más. Gracias. Acá vamos a poner un tema. Ah, sí. Que Camilo lo va a presentar. Camelito. Este Esto es un tema de jefe llamado. Eh, no sé, no sé cómo se llama, pero de es de Jepe. Sí, es la o, búsquelo en Wikipedia. Eso, gracias. y de la otra se vuelven a armar desde las calles subiéndolo alto en una nueva conquista experimental no hace falta que quedas afuera no hace falta que puedas entrar la alegría es igual que la pena las dos personas en el mismo lugar De vuelta, acá con un grupito de miércoles y tenemos que ponernos Ardía. al día porque hace mucho los aplausos con claro, retardo, claro, aplausos espontáneos del público. Claro. Tenemos que ponernos al día porque pasaron muchas cosas desde la última edición del programa hasta ahora, como por ejemplo la trágica muerte del Chipamogli, oh. oh. un personaje un que personaje. creo que eh... Marcunito. No, Marcunito pero qué, qué que fue lo que pasó que pueden contar ustedes que quizás lo saben mejor. Eh, ¿no? un, accidente en de sí, sí, fue un accidente vehicular Cuando fue a buscar a las guachas del hotel <risa> Se había robado un auto pues Y lo dices con inocencia es que <risa> Se había robado un auto una cosa ah, Estaba puta. arrancando ¿Tú Muchas gracias Nico, a Nicolás, gra Gracias por tu aporte Nicolás, Nicolás Márquez Como siempre Nicolás, Nicolás Márquez Un gran aporte para Grupito de miércoles Gracias El Aplausos siempre El Aplausos siempre Yo A mí lo que, lo que más curiosidad me generó fue la reacción de la gente en redes sociales. Fue Pobre muy cuático el, el hecho del Chipamogli, Chipamogli Como que mucha gente Chipamogli. se unía a las condolencias, Chipamogli. mientras otras decían, no, se exterminó uno más de, de ellos, murió Zuley y toda esa cuestión. Aunque viste, ahí lo que más me gusta del video no era el Chipa Mogli, era Chispita. Tenía mucha más gracia que el Chipa Mogli. Diciendo, no, no, me caen a la ficha. Eh. Ah, sí, es que era Chispita. su No sé, en realidad, con la. Era, ¿El era video global? ¿El global Ahí fue era, cuando no, mi extraño. inocencia y mi, mi infancia murió. Oh. Ahí recién. A Estamos seguros de eso. Y bueno. Cuando vi a Chispita. O sea, cuando vi a Chispita. hablando de no Melissa. Qué interesante, por favor. Cuéntanos de tu yo, historia más. Yo Melissa. creo que Chispita fue un personaje muy importante para toda, para toda la niñez de toda la, gente, de toda la gente, de todo el mundo, de todo el mundo mundial. Oh. Y. <ríe> Y creo que haber sabido que era un flight me destruyó lo que tenía la imagen de Chispita. Claro, porque alguien a veces, uno que le diga en Chipamogli, o sea, como que no junta ni pega, ¿verdad? Sí, no, pero triste noticia. Triste noticia, nada más. ¿Te vuelves a que está triste, verdad? Claro. Sí, está llorando de verdad. Está llorando de verdad por Chispita. Chispita. Algo que haya pasado más durante esta fecha, verano, algo que le haya llamado la atención. Melissa, que trabajó en LUN. Ay, gracias. También da pena esa noticia. También no le fue muy bien Ajá. Cuéntanos Melisa eh, Nada po. Eso Camilo lo dijo todo no, no pena o sea. Camilo lo dijo todo eh, No buen, Buena experiencia eh, Aprendí mucho Mucho Y eso Eso No voy a decir nada más Porque Camilo me Me cohibió Ya no, no voy a hablar nada Camilo tú Ah yo Trabajaste en el Los Icon eh, de... No sabéis sí. qué hizo Comió todo el verano Y se le fue todo al poto sí Eh, gracias, Melissa. Bueno, no, pero bueno, algún, bueno, bueno, hecho, eso, ¿eh? ¿algún hecho que haya sucedido? ¿Se agrandó el poto? No, no vi noticias. Mira, fíjate. No, estuve, estuve en una montaña, lejos de ustedes. ¿En Maipú? En Maipú. Por su lugar. <risa> ¿Y fundaste una escuela nazi? Claro. Godof con Godofredo, el tipo de, <risa> del, del sur. ¿Y cómo se llamaba? Se llama. Eh, Don Genaro. Línea roja, línea roja. <risa> don, don Genaro, Escuela de Arte, Don Genaro. No. <risa> y manualidades varias. <risa> <Claro>. <risa> con plasticina. Con plasticina. <risa> Taller de plasticina y Greda, Don Genaro. Claro. <risa> Costura y confección. Eso, no quiero... Emanuelito, ¿qué hiciste tú? Yo también vi mucha tele. Eh, ¿Qué pasó? No, no, sigo nomás. ¿Qué pasó? Sí, no ah, ¿Qué pasó? No, no, no. no, no. no, vi mucha tele y me acuerdo un hecho que comentamos con Nicolás también. Fue cuando eh, no, Carlos Ochoa dijo eh, que había tenido una relación con Calma, oh, qué hombre? momento más ordinario no no no yo te yo te tengo uno mejor yo te tengo uno mejor la confesión de Nelson Mauri También, ah, también, No, es que yo sea? creo que eso fue. Pero fue, fue tema para ella, sí, ella. fue tema ¿Qué tema pasó con pa Nelson pa Mauri? No, si yo, no, no confesó, yo no tenía tema. Confesó, ah, no, confesó que era gay. ¿Era gay? Exactamente. no uh, ¿De verdad? No lo hubiera creído si no lo cuentaba. ¡Uh, si no me lo hice, no cacho! No, nadie se había dado cuenta de eso. Nadie se había dado cuenta de eso. Ni siquiera por la foto que circuló. No, para nada, la foto que salía. Sí. Sí. La, hoy hablando de fotos, la foto de Enzo Corsi. Uh. Oh, uh. Formal. Formal. Formal. Para el caballero. Para la corneta. Sí, estaba mal. Qué horrible. Oye, no, volviendo <risa> a lo de Carlos Ochoa. Penca, penca la fe Super penca. Volviendo a lo de Carlos Ochoa, hay dos momentos como notables, ¿cachai? Uno, cuando ¿cierto? dice que tuvo una relación con Felipe Camigabe, qué sé yo. Pero, Felipe. Un, un la mentira, ¿no? Es una no, no se la compraría ella misma. Y segundo, cuando la tratan de hacer llorar. Sí, es chistoso. ¿cachai? Y trata de llorar, y trata de llorar, y no y dice, no, no me van a hacer llorar, y no llora, ¿cachai? Y más encima después, otro momentazo televisivo llaman al Kiwi, ¿cachai? <risa> ¡Al Kiwi, po! ¿Cachai? ¿Cómo llaman al Kiwi para hacer llorar a Carlitos Chó, po? como que hagan un recuento del humor chileno y llamen a Lucho Arena. ¡Claro! <risa> pero, por, a la original, pizarra, a Renzo Corsi. ¿Está saludando a la gente hola, de tercer bro, año ahí. Eh, sí, para ¡Venga para acá! Y ¡Venga, todos para acá juntos como hermanos! Y también hay muchachos venga, de. Venga, de... Venga, de una secta. ¡De una secta! Sí. Sí. Venga, de una secta. Venga, Silencio, por favor. Que también hay muchachos de psicología de primer año sí, sí, venga, afuera venga, también. ¡Venga, todos para acá! ¡Venga, la caja de vino! ¡Cabe decir. ¡Vengan el melón con vino para acá! decir. ¡Eh, nuevo! Cabe decir que este programa está en vivo. Sí, estamos bien. Ahí sí. <risa> tomémonos de las manos! Qué, Por claro. favor, tomémonos de cantemos. las manos! Qué, porque Dios. la próxima Creo. noticia eh, es importante. Vamos a hacer una especie de, de ritual porque Kenita va a ser numeróloga. Te salgo, María! <risa> no. Y no es mentira. Así es. Así que Yolanda Sultana, junta miedo. Por favor, con esa misma canción de fondo, Kenita Larraín debutará como numeróloga en televisión. La Modelo, Kenita Larraín, debutará en televisión con su sección de numerología en el programa Más Que 2 de TVN, donde, con sus conocimientos en la materia, intentará establecer una relación mística entre los números, el mundo físico y espiritual de las personas. Oh. <ríe> Kenita la suelda, <ríe> Kenita <boh> <ríe> <ríe> Kenita <boh> <ríe> Como se autodenomina La Modelo en su actual faceta espiritual, responderá a las preguntas de los integrantes del programa sobre su futuro laboral y emocional, sus oh. relaciones amorosas, los ayudará... a entender su personalidad y su pasado a través de los números que acompañan sus vidas. Imagínate una quinita con un incienso, una bola de cristal y un, un pañuelo, oh, pañuelo. pañuelo. Qué ordina. Qué gigante. <risa> <Qué> <risa> Más picante que a como fitao, ¿eh? <risa> Más picante que sí. La ex pelotón también contestará a las inquietudes del público a través de llamados telefónicos ¿Qué? y las redes sociales del programa. ¿Qué es esto? Ah, no quinita? <risa> ¿Lo, ¿La cacháis? ¿El arma doble filo? ¿Qué ¡Ah! Es? ¿Te cacháis? Ah, ¿Quieres ah, contestar? Llamamos telefónicamente. Claro, por ejemplo, al aire. Kenita, ¿puedes decirme el poder del número 69? <risa> sí, lo conozco muy bien. <risa> Déjame decirte algo. ¿Saben qué? mire, quiero decir algo Estuve trabajando en el verano en gestión regional de medios. Oh. Ah, ah, se el mercurio. Se ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí. ¿Dónde sí. Y resulta que ahí uno de los, de los medios es Hoy por Hoy. Y ahí Kenita debutó. Con su columna. <risa> <risa> bueno, momento. <risa> fue, antes, fue antes. Con su columna como numeróloga, como que ni tabó. Y de hecho le buscó Oye. pareja a Ricky Martin y of ofreció qué a Jordi Castell y decía: No, es que Jordi Castell nació este día y Ricky Martin este otro día. Entonces, como que numerológicamente calzan. Calzan. Bueno. ¿Y esa palabra es para, bueno, para bueno, esa situación no bueno. creo. Calzan. Qué, qué, sí, calzan. qué, <risa> qué país generoso. Hay de todo en este mundo No, sí. de todo en la sí, del señor rígido. así que de aquí en adelante pueden esperarse muchas cosas de nuestra numeróloga que conste que la raíz se une, ¿cierto? a esas filas o engrosa las claro, filas hay un <risa> algo más que engrosa cierto, de eh, gente o guías espirituales ¿cachai? que tienen mucho currículum atrasco, por claro. ejemplo Parivet Parivet es un tipo, un guía espiritual que ha trabajado mucho ¿cierto? Claro. y que gana mucho plata también Antares de la Luz. Antares de la Luz <risa> Pero también. Por favor, Antares ¿cierto? de la Luz. Otro más Albán. Que... <risa> Albán. Ay Dios, mío, señor. Ay Dios mío, señor. Y un sinfín <risa> de personajes, ¿cachai? <risa> que tienen mucho mm. futuro en, en la numerología, sobre todo Antares. Charmander. Así que. Charmander. Próxima columna de Quinita: El poder del número 4. <risa> <risa> se viene. Se viene. Se viene. Camilo. ¿Qué? ¡Felipe, dime! ¡Tanto tiempo! Sí, ¿cómo estás? Léeme una noticia, por favor Sí, porque cambiando de tema voy a decir lo siguiente Gracias por ese fondo La selfie más torpe del mundo terminó con una valiosa escultura rota ¡Qué imbécil! ¿no? En Italia, en Italia, un estudiante extranjero En Italia, un estudiante extranjero se ponía a pasar una jornada en la Academia de Bellas Artes De Breva Oye, quiero pedir un minuto de silencio por el Ronald Aquí no está Ahora no. que hablamos de Italia. Pero puedo terminar la noticia. ¿No? No, no. No. No, no, no, no importa, te, no, Ronald, no importa Ronald. Se me me perdí, pues, gracias. <risa> <risa> Cuando se le ocurrió la mala idea de subirse a una estatua de estilo greco-romano. Va para Pupi. Para hacerse una selfie. Una selfie que significa. Una foto de uno mismo Sí Ya, ok, gracias El peso del joven Provocó la amputación De la pierna izquierda De la escultura Y el chico Avergonzado ¿Qué chico? El, el, el hombre el, ah, el que sacó, sacó la, la foto. foto Sí, sí, sí Se avergonzó el chico Se avergonzó el chico Huyó del museo Sin advertir el daño sí, Que había causado Yo pensé que se le había amputado La pierna ahí y... Entonces como que Quedó un eh, la redacción había, había pasado mayores Claro la, la, la redacción está rara ahí Sin embargo Las cámaras de seguridad Tardaron un poco En delatarle Chano La estatua de yeso y terracota se remonta en los primeros años del siglo XIX. <ríe> me costó <ríe> leerlo. <ríe> me costó. Me costó <ríe> sí, me costó, me costó. Aunque, afortunadamente, y tal como publica el medio paparapupi.com, se trata de una copia situada en el museo. O sea, no le ha pasado nada, gracias sí, a sí, Dios, ah, a la escultura. Menos mal, ¿eh? Paparapupi, es todo lo que tengo que decir. Adelante, estudios. <ríe> gracias. Sí. No sé qué decir al respecto, en realidad. Es tan, es tan idiota <ríe> la no, pues, que... Es tan tonto que. <ríe> no, no sé. yo creo que podríamos cerrar una selfie Como una selfie. Como ya. la de mucho Como la de los Oscars lo, La de, no. de los Oscar. No, la de Piñera Que es mejor No, la de Piñera Es mucho mejor Como la selfie Que sacaba este tipo El Ramón Ramón Farías. Que sacó fotos Con todo, con todo el mundo En el campeonato Ya, ahora Qué Una selfie Una selfie Una selfie selfie Ahora vamos a ver la foto Esto es radio no, La no, gente no, la gente la no gente lo ve Pero ya, no sí Dale nomás Dale nomás Oye, ¿cómo será la selfie Pero hagamos eso Cuando tiremos el tema Melissa Así aprovecho. ¿Cómo será la selfie De Piñera Si tiene los brazos tan cortos Así como por acá Vamos a saltar la boca a nadie así de ese, ese selfie con zoom mi selfie selfie con selfie zoom, con zoom. <risa> <risa> mi selfie él agarra bueno ya vamos con bien. un tema vamos con un tema Camilo presenta que el DJ de hoy eh, Mark Ronson con Bang Bang Bang yeah baby Bang Bang Bang Bang Gang bang, bang, bang. Bang, bang Gang Bang Bang <risa> <risa> Estamos en Japón. Estamos en Japón. Así ah, es, porque estamos de vuelta en grupito miércoles, pero... Estamos en Japón. Me... me suena así. Es... Oh, oh, no bueno, bueno. De Digimon. Estamos esperando claro. que Nicolás Márquez se calle. Estamos por con el programa. Estamos esperando ¡Gracias! que se calle. Muchas gracias a la escuela, por afuera, por favor. Tu poder <ríe> interior. Pokémon <ríe> que que es Qué plazo, ¡Oh, qué buen tema! ¡Qué buen tema, loco! Bueno, ¿este de ahora? vamos a hablar de Pokémon, pero no, no, no, no. no del mundo Pokémon, sino de cuando se entrelazan dos universos. ¿Por qué? En Japón. Melissa, ten no en cuenta. Sí, en Japón. Puedo hablar latín como no. un japonés. Oye, estoy en chino mandarín. Okay. Sí, chino ¿Un mandarín. Chino, un japonés negro. <risa> gracias, gracias. Oye, yo tengo. Voy una vez vi una china negra que era nana. Allá fuera de una casa en yo Fue el momento más pues, moderno del día. Gracias. Oye. Le, le faltó ser colorina. No, es que... Co y pegosa. Fu fuera, fuera, fuera, fuera. En China, no, en jamón, Pikachu será la mascota de Capón para el Mundial de Brasil 2014. ¿puede leer así? No. <risa> con el fin de, acre de acrecentar su presencia en el país del sol naciente, la marca deportiva alemana Adidas firmó una alianza con Pokémon. Franquicia de la empresa de videojuegos Nintendo para que formen parte de la imagen de la selección de Japón. Sí, medio <risa>, risa. Me imaginé la camiseta de Japón con Pikachu al medio. Así. Sí. <risa> estaría bueno, estaría bonito, sí. de hecho, como la. <risa> Aumentaría las ventas. Sí. sí. sí. En base a esto, la compañía germana eh, <risa> anunció que Pikachu, personaje más característico de la.. ¡De de ¡Señores! La... <risa> <risa> no, perdón, no voy a resistir. Pokémon! Atrapa los Chos Gracias Era justo en esa okay. serie. Eh, se, eh. ¡De nuevo! Ah, vale. Ya, pues. Po, me sí. perdí. Gracias, Camilo. No. Que me perdieras. Eh, eh. El personaje más característico de la serie japonesa sea la mascota oficial del, eh, del combinado asiático para el Mundial de, de Brasil 2014. ¿El combinado? Eh, el anuncio, claro, el combinado. ¿Medio C? ¿Medio C? ¿Medio C? ¿Me C? ¿Me C? ¿Me C? El anuncio fue dado a conocer durante la presentación del nuevo modelo para la camiseta nipona, que Pokémon va a estar allí corazón. Lo encuentro muy, muy genial. Yo me la voy a comprar. Claro, o sea, el preparador físico, la enfermera Joy. Claro, el entrenador es El entrenador es Lo encuentro muy bien. Y el aguatero es... Cuarto. Claro, el que prenda el equipo es Charma. <risa> es que iba a decir <risa> otra cosa. Arriesgo <risa> ah, no, no, no, no, no. <risa> de manda. Arriesgo de manda, no, no, de por no, mantengamos no, la ya. línea. Y, y si fuera Chile, ¿cómo sería? ¿Qué sería? ¿Condorito? ¿Con ¿Qué, ¿Qué podría ser? ser? ¿Qué ¿qué puede ser? Eh, También Diego y Glot. Los, los Pulentos. pulentos. O o o we we man, man, man, los Barrabases, pues. Mira, muy bien. Diego y Glot. Los Pulentos. ¿Qué más? Permítanme. Palomitas. Palomita, muy bien. Qué flight. <risa> Entuña, Palomita. Erchuña. Ah, Erchuña. Tira ese ahí al Chuña como entrenador de fútbol. Ahora oh, tienen el que el hacer guarda un guarda gol. ¡Vamos, ah, vamos! Me voy a la pija. Me ahí hay a. el entrenador de Chuña de seguido, ¿ah? Ya, Nicolás. Ah, sí, Nicolás. Gracias a Dios <risa> <risa> no tiene micrófono. Qué raro, <risa> qué raro eso meter Pokémon con el fútbol, es como muy eh, friki, como que se te eh, los universos te mezclan. Un cambio y como que te imaginas que sacan una Pokebola. Sí, y es, y es que mira, como raro, cambio y tiran una tira paletadora. Ve, <risa> <risa> yo, <te elijo. risa> eh, yo te elijo. Es que mirándolo objetivamente <risa> no tiene nada, absolutamente nada que ver una cosa con la es otra. Que, es que aparte, en el sitio de donde copiamos la noticia, sacamos la, eh, la imagen que estaba suya era un.. Están, están hablando y me desconcentran. Vale, vale. Eh, Chao. Están haciendo la presentación y está toda la gente japonesa con su camiseta Japón y a un costado Pikachu. Alguien así como disfrazado Pikachu con la camiseta, así. Entonces eso como que. Es el animador Es, raro, es vamos, raro Vamos a ver Pikachu con, con pompones er, Chau, Es raro ver a Pikachu Vamos a ver a Pikachu eh. con pompones así no sé, Haciendo acordé de, de, de esa edición de Nintendo 64 que tenía Pikachu en, sí, ¿no? en la, la, la... Era como el Pokémon Style, creo que. Ah. Gracias. Eso, gracias me Porque me imagino la, la, la camiseta como con Pikachu con relieve afuera <risa> No sé por qué <risa> No sé por qué <risa> Con <Claro. bolita>. <risa> Pikachu. <risa> Pikachu Pikachu <risa> No me sale Bueno ahí vamos a verlo en el mundial, así que ahí. Sí. Va, a va a ser estar interesante Liga. echarle un <risa> a... ojito. Okay. Claro, nos van a embarrar ahí los japoneses con sus ataques. Eh, vamos con la próxima que no es noticia sino que es un, una especie de review que íbamos a hacer. Ah sí. De una película muy mala. No. Dice que es la película más mala de la historia y no solamente de la historia del sí cine viene, del viene. chileno. Con bueno, ustedes, el momento cinéfilo de Felipe Rojo. Pero aquí todos van a comentar porque Manuel también vio un extracto. Sí, okay. Con ustedes, Felipe Bueno, la película que vamos a analizar hoy Es una película bastante peculiar ¿Se imaginan ustedes un film Donde se le rinde homenaje a la vida y obra de Luis Dimas? Qué maravilla Nadie. Una obra de arte ¿Quién lo hizo? No, no lo sé, Anderson. no me interesa el director Lo leí pero ah. lo olvidé eh, Una Steven crítica súper rigurosa la mía Resulta que Taquilla y es una película que se hizo con fondart. y se demoró seis años en ser lanzada la película dura una hora y más que nada eh, a simples rasgos trata de Luis Dimas siendo raptado por los marcianos ah, algo muy lógico Sí, y más lógico aún cuando hay dos ex-CNI que buscan un papagayo de madera porque tiene un mensaje político y en esa búsqueda pescan a Luis Dimas para preguntarle ¿dónde está el papagayo de madera? ¿A qué genio se le habrá ocurrido, ocurrido esa película? No yo sé. no no me, no me puedo digo, explicar Yo digo Steven Spielberg Sí, de más Ese, es O, o Lars von Trier Es que de hecho James Cameron Yo vi la película Wes Anderson, tú has crecido. Yo vi la película <risa> Quentin Tarantino yo, yo vi la película <risa> entera Que dura una hora Y hay, hay diálogos, Allen, hay diálogos muy notables Porque en una parte está hablando eh, Luis Dimas de Star Wars Empieza a hablar de Star Wars, de Darth Vader y de repente sale el, el compañero que se llama Taki Yator, y le dice No, pero sí, mi mujer me hizo ir una crema de tomate <risa> La mejor eh, eh, Te, por favor, vean yeah. la película si tienen tiempo mira. y van a comprobar la coherencia en, en diálogos mira, Y hay tenemos, un elenco, mira, Manuel va a dar el elenco sí, porque son personajes conocidos Tenemos la, conocido. la ficha técnica de Taki Yator. esta cuestión es otra, otra, otra cuestión Hay tres personas que escribieron el guion: <risas> Felipe Vilche, Daniel de la Vega, quien también es el director de la película, y Luis Dimas. ¿Será algo la será algo de René de, de, de, de, de, de, de, de, de la Vega? La claro, probablemente. Claro, mira, el reparto <risas> es Luis Dimas, ¿cierto? Patricia Rueda de Neira, Shlomit Weitelman, Sergio Hernández, Elvira López, Alejandra Fosalba, Rodrigo Vigales, un montón de otras personas desconocidas. Y la casa productora es Sonia Films, Filmocentro Chile y nada más ni nada menos que Televisión Nacional de Chile. <risa> Perfecto. La responsabilidad no, del bebé. Estado. La responsabilidad del Estado, ¿cierto? <risa> Siempre tiene que estar y ahí metido. ¿cacha, ¿Qué musicalizó la, la, la película? ¿Quién? ¿Usted pensó en que es Luis hicimos? No, no es. señor. Carlos Cabezas. <risa> nah. De electrodomésticos. No, Carlos Cabezas. No no te lo puedo creer ha sido una verdad yo vi los primeros 15 minutos de la película y después no pude resistirme porque no era muy era demasiado asquerosamente mala los diálogos eran como súper, no sé ¡Hola! así que llegaste son así, por ejemplo una mina está hablando dormía como alucinando pasajes de un libro y taquilleito le responde no, pero el smog es inconstitucional en este país así, así de absurdo los diálogos ¿sabes que ni el cine de David Lynch? Es tan, es tan, eh, raro tan que... incoherente que... Como, pero yo como opino que sí. Que Oye, si, no. pero ahora Luchito Dimas se viene en otra película. Bo. Sí, pues. Viene una película, eh, una película que se llama Un concierto inolvidable y que será un concierto de todos, si es que no faltan algunos, eh, de la nueva ola. Sí, incluido, sí que, no se mueren, sí que no se Incluido, sí, no se incluido, sí, no se incluido claro. Danny Chilian, que murió igual hace poco. Sí, pues. Pero alcanzó a grabar algo, Alcanzó no? a grabar, de hecho, la película. Eh, yo fui a, la, a ver la... ¿La van premier? No, el tráiler. Gracias porque no fue la van premier, bo. El, el avant-premiere, eh, o sea, la película se estrena en mayo. De eh, hecho, claro, fue la Fundación La Rosa y fue en la Premiere. La película se estrena en mayo. Y participan en la película Cecilia, José Alfredo Fuentes, Peter Rock, eh, Lucho Dima. Ah, ¿Por eso te sacaste la foto con Peter Rock? Exactamente. Ay, Melissa tiene una foto con Peter Rock. Yo ah, tengo una foto con Peter increíble. Rock. ¿Y oh, con Cecilia? Después de 40, ¿Y Lucho y Dima? Pum, 40, 60 años más va a salir la película de Generación 2000. Oh, oh, de Mecano. Oh, de Mecano. Oh, ah, y así recopilando. H. Bahia anda haciendo eventos en Talcahuano, en Titirique, estuvo en, en Chipeo, estuvo Dichato también. Y Bruno está en el, ¿En el, reality, ¿En el reality Generaciones Cruzadas sí, de uno Canal 13. Y de hecho ¿Qué, Nico Marquez se parece a Yocinei, así que también salió. Es igual. Yo con retención de líquidos Claro, con lentes. No, para olvidar toda Mil esta aberración. Milhouse y yo Están ahí, están ahí <risa> mezclados y sale Nicolás Marcos Para olvidar esta aberración que nombró recién Camilo, vamos con la última canción. Sí, esto es Passion Pit con Little Secrets. Secrets. Ya volvemos. Yeah, baby. Yeah, yeah, yeah. Ya, ahora leen la... Ahí va. En cualquier Le momento. Un segundo. ¿Viste la foto que subí. Ahí va. Ah, te escucho. Sí, estamos de vuelta aquí en grupito de miércoles Pamela nos mandó un tweet y me, me, me, me Manuel Valero en su selfie tuvimos la selfie que nos sacamos en, en, en el programa muchas gracias Melissa ¿no? eh, dice en la selfie faltó Eugene H. Krabs okay. ¿Qué es okay. H. Krabs? no sabemos no sé, es, es una, un humor muy británico para nosotros Sí. No entiendo. Chen, no <risa> Harry, Harry Potter. Lo que importa realmente es que ahora vamos a hacer leer una de las noticias a dos de los muchachos nuevos: Sebastián y Narri Así que parte quien quiera partir. Sebastián. <risa> sí. ¿Sí? Sebastián. Sí, es que estoy, ¿no? lo que estoy acostumbrado un momento a, a decir Narri por el futbolista sí. de Manchester City. Es como una costumbre. Sí, sí, yo también lo confundí por eso. Voy a hacer una acotación? algo chiquitito. Eh. Pilo, por favor, que es muy estúpido. Sí, Eugene H. Krabs, ¿cierto? Es Don, Don Cangrejo. cangrejo. <risa> Costaba mucho poner Don Cangrejo en el mundo. Pamela vez de Krabs? Pamela Torres, tú. Yo sé que no estás cansada. Sí. Why so British? Why? Dios mío, Pamela. Basta poner Don Cangrejo, listo. El cangrejo de Boa de Esponja. Sí, vos Esponja. Hay Linda, que hacer la gente para que te sigan. Sí, pues. Ya, Se amigo hizo. Sebastián. De ya bueno. La hizo vivió un año escondido en un closet. Así nomás. Con así unos ojos quedó la barra pop nipona tras conocer el caso de una mujer sin hogar que vivió más de un año en el ropero de un hombre, sin que nadie supiera de su existencia. Eso es raro. Bastante. Bastante. Bastante. Bastante Bastante el tipo no tenía ropa. O oh, quizás es frecuente ahí en, en Japón, no lo sabemos. O sea, Japón hay tanta gente, hay tanta, de gente. En hay tanta sección gente. cosas que pasan en Japón, aparte de Pikachu. <risa> <risa> aparte de de Pikachu. Pikachu. <risa> sale gente de los roperos, sale gente. De los Pikachu. <risa> el insólito hecho ocurrió en la ciudad de Sukuya Donde la Eva hacía de la suya sin que el compipa se diera por aludido. Sin embargo, después de un tiempo el Pavarotti comenzó a cachar que el manje se hacía un mito más rápido de lo presupuestado. Eso sí, al hombro le costó, Al hombrón. ¡Chut! Le costó aceptar de que le estaban choreando comida. <risa> <risa> Ay, por comida yo mato. <risa> Pero al final se decidió a poner una cámara de televigilancia y cachar desde su oficina qué onda en su casa. Ya. Y continúa con que ahí fue casi que se atragantó con el sushi. Menos mal que fue con el sushi. <risa> <risa> eh, cuando cachó que en su palacio deshabitado circulaba una mujer que abría su refri, sacaba sus alimentos y los cocinaba como si fuera la dueña de casa. Se pasó. Tras cartón, el ojito enlajado. puso el grito en el cielo no, e hizo sí, la no, denuncia no. a la polinipona, a la cual le costó caleta identificar el lugar exacto donde se escondía la Eva, a quien finalmente la pillaron chanchito, nada menos que en el closet del domicilio. Ahí está. Ah, ah, o sea, de... Me desconcentré. <risa> si hubiera sido Sacha Gray, todo bien. Sí, sí Yo feliz que se cuando Sacha Gray en mi closet. No, sí, todo así, todo yo creo que voy a buscar alimento al refrigerador con otra intención. Otra ah, intención. ¿Qué intención? No lo sé. ¿Qué intención, Felipe? <risa> Comer, pero. ¿Cómo No sé. ¿Manualidades? Ay, and... oh, no. Perdón. A meterse sushi por otros lados. <risa> Tenía que decirlo, ¿verdad? <risa> Comida complementaria. Camilo, ¿qué puede decir nada de ella? Camilo, ¿dónde estás? Camilo, ¿dónde estás? Es no sé, que tiene micrófono. Oh. De... Estamos o sea, tenemos contacto Está de dentro de un que closet. <risa> <risa> Esperando ¿Está haciendo que la prueba? Camilo, ¿estás claro. haciendo la prueba? Camilo, está dentro del closet? Yo te ayudo a salirme. Oh. Se escondió, no, Camilo. Ya no, sí, no, le dije no, a Camilito que lo encontraba súper bonito este semestre. está Estamos <risa> tierno. Gracias. Te, te estáis te, te, te bonito, más Camilo. Estáis te, te súper bonito. Bueno, no, hablemos de mí, hablemos de la noticia. Ah, ¿Sí? Que o sea, estáis en el closet también, es que tiene relación, porque tú también po? estás en el closet, ¿cachai? No madre, no, Yo estoy en el closet, No. Yo no me comí todo el refrigerado. Dejé pelado el club. Ya, eso ah, es así. <risa> no, no logro entender cómo es que. O sea, en realidad en Japón pasan muchas cosas muy extrañas, ¿caché? Pero como no, caché Que hay alguien. <risa> <risa> o sea, ¿O vivamos, o sea se o está, partiendo de la noticia que vimos el año pasado, el tipo que lamía los asientos de bicicleta. Ay, tiempo, no, que no sé, cosas muy. ¿Por qué tenéis que recordar esa, ese tipo de noticias? De los bombazos ¿No, periodísticos. Es que era la raja de la noticia. <risa> <risa> Literalmente. <risa> Literalmente era la raja. Opa. Déjale. Los micrófonos aquí están. Cuando me la pasada. Pueden depositar, que estamos inconclusos. El santuario de Santo Tomás <risa> está inconcluso. Pueden depositar a la cuenta 19 Raya rayas 0 Ya, eh, depositen, costado, ahí. No depositen ahí. Depositen ahí, porque igual aquí, 000, como que 100. el estudio se nos está cayendo pedazos. si no, pero no que estamos. Estamos en las puras condiciones. <risa> ¿Qué es eh, el ¿sí? micro tsunami? ¿Cómo era el término que usaron? Eh, tsunami menor. menor. No menor. ¿Hay ah. cachado que en Chile no más pasa eso? Sí. Tendores como... menores, todas esas cosas. es Tsunamito. No, y de hecho la catástrofe, así como máxima, ola de un metro llegó a las costas de no sé dónde. Claro. Donde, eh, la ola de un metro, eh, o, sea, o sea. Los cangrejos claro, evacuando sí, <risa> <sí>. <risa> <risa> ahí no sé. imagina <risa> Imagino, pues, no más que son. Entonces, ahorita es el tris. Manuel, ¿vale la próxima noticia? Y está aquí. <risa> Ahí está. <risa> <tose> <risa> <risa> Grande Yolito. O sea, no es Yolito, es Hirohito. Yolito. <risa> oh, amenazan de muerte a estudiante de Derecho que paga la universidad haciendo porno. Horrible lo que está pasando a una joven norteamericana que decidió pagar su carrera de Derecho. Risas. ¡El cumpla esto! Me bien. convirtiéndose en una actriz porno que acusa que al conocerse su trabajo en la universidad de Duke de Duke de, a, del de Duke <risa> ¿Ah? siempre lo que es chino, siempre loco chino. <risa> <risa> <risa> una de las más prestigiosas del sistema gringo comenzaron a hostigarla de tal forma que le hacen imposible la vida Todo comenzó cuando la muchacha supo que al porvenir de una familia de clase media no podía optar a un crédito, pero tampoco le alcanzaba la plata para pagar la mensualidad. Por no tener plata. Por, por, no. <risa> por no tener plata. Por no tener... Sería genial no tener plata. Y gacha, y como me gusta mucho el sexo y siempre me ha gustado el porno, creí que podría pagar mis <risa> estudios haciendo algo que realmente me gusta hacer. Sí, es una cosa sexual, la cosa. <risa> <risa> explicó la chiquilla de nombre artístico Bell Knox al Daily News. Este no, sí, ¿no? Sí. en un primer momento cuenta la joven oh, esta música <risa> La, tortuga. la no. tortuga en un primer momento cuenta la joven las cosas se le dieron fácil solo puse en Google cómo ser una estrella del porno amarilla... <risa> qué busca sobre tener Google hay gente que busca otras cosas peores tú sí. poni cómo y te salen muchas búsquedas por es ejemplo verdad. cómo hackear Facebook como eh, perder un agua la, la prueba, prueba, la prueba Manuel prueba. va a hacer la prueba en este momento a ver, ah. cómo hacer Pone, cómo hacer claro <risa> ponemos cómo solamente cómo cómo hacer panqueques cómo bajar de peso cómo llegar cómo hacer cupcake ya ahora cómo hacer cómo hacer pastel de choclo cómo hacer pastel de choclo cómo hacer arroz. Cómo, voy a ¿Cómo voy a detener, no, no, pero qué tiene el el que filtro. ver con comida. Yo sé que son porque todos los de la radio se vienen para acá. Wey. No, esto sea, no lo voy a poner. La no, verdad, no. cómo, mira, cómo detener, cómo tenerle diarrea, cómo tener el hipo, cómo tener la caída del cabello, cómo tener la menstruación. Lo último súper fácil, embarazándose. Sí, Obvio. Sí. buena va? ¿Cómo parar? <risa> ¿Cómo? No, pero por favor. ¿Cómo parar el hipo? ¿Cómo parar la regla? ¿Cómo parar la diarrea? ¿Cómo pararse de mano? O sea, hay muchas cosas. Hay gente que... Que busca estas cosas? No, no por ejemplo, o sea, lo, lo de Facebook es típico. Y, y es freak, porque. O sea, uno no se espera que sea eso, pero son los términos más buscados en internet. Qué horrible. Y bueno. pedido perdón para la gente que no está escuchando en la Florida, porque sabemos que nos escuchan mucho ya. La señora que se sí, los nos, escuchan, nos escuchan en la sí. Serena, aunque usted no lo crea. Sí, muy sí, bien. bien. Muy bien. Sí, ¿no? no, y esta gente hasta ahora hay gente haciendo almuerzo, así que... esta ahora hay gente haciendo arroz, Como haciendo te... cupcakes, eh, haciendo panqueques eh, y, y haciendo... La pasta. gente de está saliendo a comerse las cosas de los refrigeradores. <risa> claro. Está saliendo <risa> oh, de los closets para, para comer. Cocinar, ya. cocinar. Volvamos a la noticia. Solo puse en Google cómo ser una estrella del porno y cuando aparecieron las agencias les envié mis fotos, mi altura y peso. Dentro de dos días conocí a la gente de la producción y ya estaba filmando. Explico. Eh, sin embargo, todos se transformaron en una pesadilla cuando uno de sus compañeros la reconoció en un video y lo publicó con su nombre real en la web haciendo que la comunidad universitaria de Duke A se, de enterara, Duke a. se enterara Duke A, ¿por qué? Acádate, ¿eh? de ahí en más, la chiquilla comenzó a ser acosada e incluso recibió amenazas de muerte por lo que con la esperanza de encontrar ¿Amenazara ayuda ¿Amenazara con una escopeta? <risa> una escopeta recortada <risa> ah, Por lo que con la esperanza de encontrar ayuda publicó su situación en un artículo de xojane.com. No artículo se llama esto, A buscarla? Con fines periodísticos. Con fines Nada periodísticos. más que confiar. No, claramente con <risa> Este es una exhaustiva labor de Manuel. Belnox. Belnox. Eh. No, pero se va a escuchar lo que eh. el, no, el no. contenido del video. No. Oh. Oh. Oh. Pueden venir a, a ver no. la foto, ¿eh? ¿A a la foto? No, sí, no. está Hay filtro activado para sí. la gente que está en sus casas, no se ve nada. Y la cara caliente, ¿no? Sí, no, no si... eso es vocabulario vocabulario. Iba a ser abogado. y Iba a ser ahoga. Cal... Sí, claro. Iba <risa> a estudiar derecho. Sí, claro. Derecho. <risa> Derechito. Derecho, derecho. Derecho. Bueno, pero lo más freak de la semana no fue ni esto ni otras de las noticias que. que hemos leído Camilo nos trae ah, quizá ¿yo? sí la noticia más freak de la semana que sucedió en Brasil con un maniquí sí que no sí. lo tengo acá para eh... patín, tú, tú, tú, tú, tú, tú. para para para ahí está, está. O sea, Dice lo siguiente oh. eh, en medio de un robo le hace el amor a un maniquí tío, tío? el bloque sexual del grupito de el, de el, tío, tío. Tío. el bloque sexual del <ríe> grupo de, de mercurio un hombre sexual, es una cosa sexual Un hombre en Brasil sexual. robó una tienda de ropa. Además de, de llevarse todo tipo de prendas, la cámara de seguridad lo captaron abusando sexualmente de un indefenso maniquí. Es como la película: Me enamoré de un maniquí, pero esto ya mm, se extrapoló. Mira, sí. Muy bien. Versión porno. Versión Si uno se quiere like. enamorar de un maniquí, tiene que llevar un taladro. <ríe> claro, tiene un taladro, sí, que llevar. Una broca más grande. Una broca <ríe> mediana, <ríe> <ríe> unas dimensiones más o menos. Bueno, dependiendo de la persona. Las cámaras de vigilancia de un centro pero comercial mira. en Brasil. Eh, captaron el, el extraño momento en que un hombre invadía las instalaciones y tenía sexo con un maniquí qué buena canción de fondo sí, sí, sí, ¿no? sí, ¿no? el robo iba por los carriles normales el ladrón esperó la hora de cierre de las tiendas se coló en sus instalaciones y comenzó su faena <risa> su faena <en> <risa> <como> <risa> chancho mató chancho tipo. <risa> un proceso, un Mirna. Ojo, ojo que solo que rápidamente se detuvo oh, Y su camino que sube en camino hacia el lugar en el que estaba el maniquí. Esta reacción de no sé qué. <risa> de, de Muchas gracias. Te, te, ¿Te puesto que fue del Dina. Te puesto que fue Dina, del Dina, Dina. Gómez, Dina Gómez. Dina Gómez. Dina Gómez. <risa> no, <risa> no, no, no, esa noticia parece la saqué de tu tío. ¿De dónde? Soy yo Chile. Chico sí, chico. Ay, Un saludo gracias, a la gente soy ahí, Chile. con ellos. Redactan cola. Ay, ay, Es verdad. <risa> es verdad. Es verdad, es <risa> verdad. <risa> Redactan terrible bien cara. Te no, Super bien encaminado. ¿Cómo se llama el tipo? Enzo Corsi. Eh, Enzo Corsi. Enzo Corsi sí, sí, Un saludo al formal que siempre usa corbata Ronnie Dance ¿eh? sí. ¿Sabes que Hablando de Enzo Corsi me acordé que el día de la mañana decían que eh, había filtrado la foto de la cuenta Corsi Enzo de Twitter, ¿cachai? Que es la parodia. O Está sea, que es la parodia, <risa> supuestamente, pero que en realidad la estaría manejando él. ¿eh? No. El mismo la filtró. No. El no. la filtró. Y que en el fondo sería como toda una estrategia publicitaria para promocionar su show de. ¿Su marca Diego? de corbata? Marca de calcetas. Se no, no, acuerda que no. estaría con calcetas también. Ah, sí, pues, la las calcetas eran porque tenía una herida en el pie y tenía el dedo negro. ¡Ah! ah ¡Qué ranch! ¿Y a dónde estaba metido ese dedo? Qué, qué Eso se sí llama Teo? En ese corsi. Sí. En ese corsi sí, cochino. ¿A ver, los podemos pegar? ¿Vos? Oh, ¿Con la música? ¿Ya nos vamos? un ¿Sí, ¿sí, saludito. Sí. así que vamos Saludos. partiendo por Pauta Manuel. No, pero por favor, aquí con ya. los chicos de subalogía. Lo, los princesos primero. Los princesos. Los, princesos. los quinto medio. ¿Quién? Eh, yo, a mi mamá. <risa> ¡Ay! ¡Qué lindo! Qué, qué claro. verdad Buenas, estar escuchando la radio, yo, yo creo. Esperemos. No. Eh, ¡Ay, Juanita! bien, ¿Eh? ¿eh? mi mamá no llega a la radio. <risa> <risa> ¿Porque está <¿tánucloso>? en <risa> Sí. <risa> No, eh, un saludo a todos los de psico. Más que nada, eh, primer 24. año, primer año, grupo 20, 24, 20, sí. 24, ¿Sí? 24. Son ah, los mejores. Ya estamos con la BLE Sí, no, grupo 24 siempre. Ah, ya, oh, ya. Es la no, psicología ah, bueno. no juega. Y a mi compañero Narry, que está al lado mío. No, oh, está tocando la pierna, mira. <risa> Saca la mano. <risa> ah, no me meta la mano. Eso, eso, eso no va en la boca, cuidado. Ya, conmigo, <risa> por favor. Jugando. Abre la boca y cierra los ojos. <risa> y eso, eso eh, psicología más que nada. Manuel, sí. sí saludos eh, saludo a Bárbara de La Serena que escucha el programa, a bueno mi familia que también debe estar escuchando en su Salud casa. Sí, ¿no? Saludos Bárbara. Bárbara, saludos. Manda Saludas, fotos, manda fotos, manda de... fotos. Eh, y eso, básicamente. Melisa, yo quiero mandar saludos específicos, quiero mandar a la sim Mi guachita rica que está ahí. saludo a la guachita ah. rica que está ahí. <risa> ah, ah, ah, oh, oh, ah, está está Se armó, compadre. Y no te engañes. No te engañes. Un, no un saludo al Charles, que está en la otra, en la otra sala, estaba editando, está, está diagramando. Lo quiero mucho, Charles. Un saludo a Raúl también, que un está saludo, ahí. Un saludo, claro, está trabajando. Yabo. Un saludo a, a la FIFO, que yo sé que me está escuchando. Y Eh, a toda la gente que vino hoy día, pero que se fue. Gracias. Camilín, eh, a mi vos, a mi mamá, vos, mamá no le voy a mandar saludos porque no sabe poner la la radio. <risa> ah, Camilín, Camilín. Solo a la gente que no escuchó y a, y a mi mamá que está en la cárcel. Bueno, <risa> Mamá está ¿Es presa. Es verdad. Mamá ¿Es está presa. Es verdad. Se rían. Quiero darle las gracias a todas las personas que estuvieron en el que Estuvo aquí casi 20, 30 personas y ahora quedamos solo estamos en el programa, más la Cintia, gracias a Arturo, a Camilo que ya no está, toda la gente que escucha el programa, que nos sintoniza, quienes nos En arroba grupito de mier y en Tumblr, grupitodomierpoles.tambler.com. Así y será hasta el próximo miércoles, así que Un nos besito. estamos escuchando nos Chau, besitos Varios. en ciertos sector del cuerpo hasta en el entonces. Escúchanos en todo el mundo por internet a través del sitio www.santotomás.cl Radio Santo Tomás, a la vanguardia universitaria.